Aquí está, mostrando algo nuevo y diferente. Para que aprendas y copies, papá. Señor. Me, me, me, mamá. Espérate, Camilo dijo es una c o、no、s e c e r n a a DJ. José. Ay, el criminal. José Te mueve la マ e は。